El protocolo se activa con 8 grados. No obstante, sí que tenemos contemplado que si la persona que acude está muy con mucho deterioro, con problemas de salud, independientemente de los 8 grados se si le va a dar acogida. A partir de ahora trabajaremos con las previsiones que hace Euskalmed a primeras horas de la mañana. Si la previsión que tenemos es que a partir de la, de la, de la tarde-noche la, la temperatura baja, De 8 de 8 grados es cuando activaremos ya desde primeras horas del día el protocolo para que las personas que no tengan techo transeúntes etcétera puedan acogerse directamente a este protocolo a este dispositivo el horario de acogida comienza a partir de las 8 y media de la tarde y la salida del centro hotelero se realiza con anterioridad a las die y media